Hola, soy José Casado y los invito a compartir la mejor información agropecuaria en Casado con el Campo. Casado con el Campo, con la conducción de José Casado. Por Radio Argentina, AM 570. 570. Radio, radio, es comunicación. Radio, radio, es actualidad. AM 570, 570, es Radio Argentina. Y estamos en contacto con el mundo. Tenemos un lugar en internet. www.am570radioargentina.com.ar www. Para hacer un presente con futuro. Con futuro. AM 570, 570. Radio, Argentina. Radio Argentina. Libertad de pensamiento. Libertad.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 El irme en primera época de mi casa se me complica, extrañar a mamá, a papá, es difícil. La Vuelta a jugar un año atrás en primera edición y la Vuelta bueno tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pibes que fui. No cualquiera puede decir que estuvo una temporada con la gran más que nada, nada con los Antonio Spurs. Todas las voces, en Uno Contra Uno Radio. Muy contento con, con las decisiones que tomé en mi vida, porque todo este sacrificio, todo el camino que, que hice, me, me terminó dejando en San Antonio, ¿no? Que para nosotros es la franquicia y la NBA. Quiero ser el base adentro de la cancha, y si quiero ser un base que pueda anotar que lo que quiero, ¿no? un base que ordena el equipo y también pueda anotar. Eh, tengo que trabajar más duro. No quiero ser un anotador que pueda jugar de base. Pero lo que no se tiene en negociar es la energía y, y la idea con la que jugamos. Uno contra uno radio. Un Una semana movida con muchas novedades. Y por eso vamos a escuchar las voces... De los primero Manu Gidogli en La Nación, donde ese, este eh, columnista exclusivo hablaba acerca de muchos temas vinculados al básquetbol y trajimos estos testimonios. Eh, Luis estaba ahí por un solo año, entonces, eh, bueno, lo, lo terminaron cortando y seguramente van a, no sé, o calculo, contratarán a alguien más. Así que para él creo que es lo mejor, eh, porque no estaba jugando, Eh, no estaba teniendo minutos, no estaba siendo considerado así que ahora se le abre una, una, una opción de poder conseguir algún otro equipo eh, con, con alguna pretensión, con alguna in, intención más más grande y si no bueno, eh, tendrá tiempo para, para descansar si voy a ser coach ya dije que, que no creía eh, no está dentro de los planes bueno, sí, me hubiese encantado ganar un mundial, me hubiese encantado ganar dos Juegos Olímpicos y 15 anillos pero no se puede ganar siempre y creo que con haber ganado eh, un Juego Olímpico, tranquilamente me, me saqué en cierto modo la espina de, de lo que había pasado el Mundial anterior. De Manu Sergio Santos Hernández, el jueves 10.30 de la mañana, muy bien organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol, en el hotel de Boca Juniors, en el 200, se presentó a Sergio Hernández Como entrenador por cuatro años, con el cargo de BT de la selección argentina full time, todavía no se ha terminado de oficializar quién será su asistente full time. Está cerquita de Silvio Santander, señores. Sergio Hernández, técnico de la selección argentina, en uno contra uno. La selección argentina es justamente eso, una selección de, de todo lo mejor que hay en el básquetbol argentino, que gracias a Dios es mucho ¿no? y tenemos que seguir mejorándolo. Nosotros vivimos, nacimos con la presión ya y está bueno, digamos, poder, yo creo que estoy en una etapa de mi vida en la que la puedo sobrellevar y que puedo aislarme, no, no sé si aislarme, pero incluso alimentarme de esa presión, es un desafío más que interesante, eh, diferente. Me parece que hay que enfocarse en la excelencia y en, eh, en la excelencia, insisto, del desarrollo. Bien, muchos temas hablamos con él, la nueva, la renovación, mejor dicho, con eh, Sergio Hernández por cuatro años, los cuadrangulares que se viven de la Copa América, también hablamos del femenino, el presidente de la cap nos decía lo siguiente. Creo que, bueno, la calidad, la trayectoria de Sergio un poco de emociones comentario, y, y, y, los méritos de hecho para estar en este lugar, y yo le sumaría, digamos, habernos estado con mucho entusiasmo Con, con mucha ilusión en las charlas primarias que pudimos, con lo cual, bueno, afirmamos esta, esta idea, este concepto, y bueno, contento de que pueda ser full time. Era muy importante tener una persona eh, como Silvio, bueno, complementando a Sergio y haciendo, bueno, todo el trabajo que nosotros necesitamos hoy, que vuelvo a decir, en el tema del recambio, en el programa nacional formativo, pensar en una cadena cada futuro es fundamental, y en esto, bueno, creemos que Silvio pueda hacer un gran aporte, así que eh, esperanzado en que la ya las puedan estar positivamente, y bueno, como te dije, son gran objetivo que tengo por delante. Venimos a trabajar contigo, lo dijimos también en esto, eh, en el primer momento, apostamos por este formato nuevo, eh, queremos hacerse del torneo en la Argentina, y bueno, venimos dialogando y trabajando con algunas sedes de para, para poder confirmarlo, así que cuando estemos en condiciones, lo vamos a usar. Es un torneo, es un torneo de 10 equipos, con otorga tres platas para... El Mundial de España ha sido una buena creo que es una eh, camada joven que, que tiene mucho para dar todavía, con mujeres jóvenes que están haciendo buenas experiencias en, en universidades americanas y, y en Europa, más las chicas que hubo así que eh, con ganas de ver ese equipo aquí en Argentina también, creo que Buenos Aires es un lugar propicio para ver cómo viene que hacemos las que Pasamos de Federico Zubiel a Claudio Villanueva que estando en España de gira con los jugadores que él representa y viendo la Copa del Rey hablaba del futuro de Luis Escola luego del corte que produjo Brooklyn Nets ahora antes de vencerse el, pase, el paso para otros equipos en la NBA esto nos decía el representante entre tantos jugadores de Luis Escola era una cosa media la muerte, la crónica una muerte anunciada, era evidente que que Luis ya no tenía que hacer en ese equipo en el cual eh, no había viste no no, no no había ninguna expectativa deportiva no no no no creo que hoy estoy seguro de eso que Luis esté preocupado eh, en su futuro inmediato no lo veo a Luis eh, con la gasolina gastada quién eh, claro. tiene, tiene carretel y no sé si un año veo tres 40 o dos meses pero no no no no veo una una, una drástica decisión de dejar de jugar para nada pero ¿eh? No, no lo veo, no, no no no lo veo cuando la Liga, la verdad. No lo veo subestimando la Liga, sino porque la situación no lo daría. Los testimonios de la semana de esto que fue uno contra uno. Obviamente que hubo mucho más que esto, que hicimos un extracto. Hay mucha información, hay muchas cosas para contar. Arranca el segundo cuadrangular semifinal de la Liga Mundial de las Américas con San Lorenzo y con Bahía Vázquez como protagonistas tenemos la fecha de ayer con un partidazo tremendo entre estudiantes de Concordia y San Martín de Corrientes, el arreglo de Capelli a eso de las 8 o de la noche de ayer para reemplazar a Bernardo Murfi como entrenador de Hispano esto y mucho más en esto que es uno contra uno, transitando hoy nuestro cumpleaños número 7 y comenzando así de esta manera, nuestra octava temporada en Radio Argentina. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Con Jessica la operación técnica, con Noeña en la producción, con Santiago, con Franco, con María. Eh, ¡Feliz cumpleaños, chicos! Eh, ya llegamos a siete. ¡Feliz Fe cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Fabi! ¡Buen día también! Buen mediodía, Fabi, para vos y los oyentes Gracias y felicitaciones para vos Y a todos los que siguen el programa Y los que han formado parte Aunque no veo la torta, que eso me preocupa No, el lunes de luna va a haber festejo, el lunes va a haber festejo este, Bueno, nos acordamos de Jessy Fuentes De Melisa eh, Montesano de, de Josecito Montesano este A quien le mandamos un, un saludo muy grande Y una pronta mejoría y recuperación De Mati Traversa De todos los que han pasado de alguna manera Por... por Eh, los micrófonos han sido parte importante, muy importante, de, de esto que es uno contra uno. ¿Por qué digo esto? Porque eh, cada vez más, eh, quizás con el paso del tiempo, pero uno lo ha hecho durante toda la vida, ¿no? Eh, y, y, y soy muy agradecido de todos aquellos que siempre han colaborado y nos han dado una mano eh, en momentos que, que la situación no, no, no estaba tan sencilla o que no era tan fácil... Eh, o que uno recién arrancaba, y la verdad que han sido todos muy generosos y muy amables y muy gentiles. Eh, y...